El Consejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas de garro, en el final de una extensa sesión en la que el Bloque de Juntos impuso su mayoría para sancionar la ejecución que el Intendente hizo del Presupuesto 2021. La oposición rechazó el expediente al considerar que el jefe comunal ajustó en áreas sensibles como salud, obras públicas, seguridad y desarrollo social, mientras que sobre ejecutó fondos en áreas como publicidad. ...fue sancionado con los 14 votos a favor del bloque de Juntos. Los 10 ediles del Frente de Todos presentaron un despacho de minoría... ...en el que detallaron las incoherencias de las cuentas oficiales. APSA anunció posibles cortes en el servicio... La empresa informó que hoy realizará una reparación en la calle 120 entre 79 y 80 en La Plata. Debido a una rotura ocasionada en el acueducto, podría registrarse baja presión o falta de agua en parte de Barrio Jardín, El Carmen y las zonas comprendidas entre las calles 80 a 90 y de 120 a 125. Aconsejaron realizar un uso solidario del servicio limitándolo a hidratación y quehaceres domésticos. Un servicio que informa Más cerca. Más cerca Escuelas de la región denuncian falta de gas La comunidad educativa de la primaria número 75 y la secundaria número 84 de Melchor Romero denuncian que desde octubre pasado no tienen el servicio Las familias aseguran que desde la dirección de escuela realizaron las pruebas del servicio en las estufas pero después no hicieron ni la obra ni lo repusieron Además denunciaron el pésimo estado de las calles. Según lo relatado por las familias, la delegación de Melchor Romero se comprometió a realizar las veredas, pero finalmente dijeron que no tenían las herramientas para realizarlo. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. un servicio informativo de la región, señor.